Mario, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte. Y ahora, y Pato, aquí en la radio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo te va? Sí,、eh, también fui dirigente de deportivo desde los 20 años. Y jugador de básquetbol durante mucho tiempo. No tanto tiempo, sino más en la etapa, en la etapa, en la etapa juvenil. de a juvenil. Juvenil. y Después, sí, sí. l a r g a t e m p r a n o También tirador al blanco, pero me defendía bastante y después de grande. <ríe>、sí. Bueno, un poco de ciclismo y, y, y atleta. Bueno, venís de una familia、bien. también, ¿no? Muy deportista. Tu, tu viejo fue. Y tu, y tu sí, tío, sí, tengo sí, entendido, sí, ¿no? Los、bien. dos creo que fueron, o, ¿no? Fueron jugadores. De, yo los conocí como técnicos en su momento, pero como jugadores también, sí, sí. Década del 70, sí, sí. ¿no? Sí, sí mi papá fue jugador、eh, de básquet, de fútbol era más o menos, pero fue entrenador de fútbol, dirigió la Liga, de la,、eh, la liga Rionegrina. Por ahí fue que lo vi, claro. Sí, sí, y sí. después mi tío dirigió muchos años la, el equipo local de Valle Inferior y la、mm. selección de, de r í o n e g r o Ahí ¿no? está. e una época、claro. en la que el básquet y el fútbol acá、mm. eran es decir, la época del romanticismo, de, sí, sí, sí, <risa> sí, de, de, del deporte, eran otras, otras, otras épocas. Sí, ¿no? claro. Otros sí, momentos.、Eh, Eh, bueno, ¿sí? ¿por si, qué no nos va bien en las o l i m p i a d a s Mario? ¿Cómo es la cosa? A ver. Ah, bueno, creo que hay que tomar primero d e d o s puntos de vista.、Eh, Argentina, hace mucho durante mucho tiempo,、eh, no, no tuvo una participación importante en, en, la, en los Juegos Olímpicos. Creo que. Desde de, de Midi en el año 72, que ganó una medalla de plata en Múnich, tardaron muchos años en volverse a, a, a posicionar, a comenzar a posicionarse en los Juegos Olímpicos.、Uh -huh. eh, en primer lugar, quiero descartarte,、eh, eh, declarar que、eh, en el deporte de base, de abajo, para llegar a la élite,、eh, es una deuda pendiente、eh, desde hace muchísimos años, algo que no se ha logrado revertir a pesar de las buenas intenciones.、Uh -huh. Pero en ese, en ese camino de mejorar. En el año 2009,、eh, por iniciativa de, de, de, del, gobierno, del gobierno nacional y con el apoyo de casi unánime de las fuerzas políticas, se estableció un, un gravamen del, del 1% sobre el abono de la telefonía celular que se destinaba al ENAR, que es el ente nacional de alto rendimiento deportivo con funcionamiento autónomo,、eh, que manejaba esos fondos. Eh, de una manera distinta a lo que se maneja en cualquier órgano del Estado que tiene sus distintas trabas burocráticas、uh -huh. y a su vez、eh, implica、eh, poder contar con los dineros y no estar sujeto a los vaivenes、eh, políticos que hay en, en el país. Lamentablemente, en el gobierno de m a c r en el año 2017、eh, se elimina dicho gravamen, gravamen dejando a este ente sin los recursos i n a n c i e o s Necesario, que posibilitaba tener becados a un número importante de, de deportistas, permitirle que tengan competencia a lo largo y ancho del mundo, porque nuestro problema, nuestra ubicación geográfica muchas veces impide tener una competencia acorde, como sí tienen los países europeos, y esa, ese aporte del Estado es fundamental, fundamentalmente en aquellos deportes. En lo que no son en los recursos económicos, escasean porque vos f i j a t e de lo que estamos hablando. Siempre Argentina ha tenido buenas performances, g a n e o no medalla en el fútbol, en el básquet, en el rugby, en el hockey, en el yacing,、eh, eh, en el tenis,、eh, donde el. el Hay recursos económicos, o bien porque los clubes de base son solventes, o porque el dinero que se mueve en el deporte permite、eh, la busca de talento, las casas de talento,、uh -huh. y、eh, que los、eh, deportistas puedan tener una preparación acorde、eh, a, a esta situación.、Sí. Hay países, ayer leía un artículo muy interesante de los propios españoles,、eh, comparándose con Italia. En el sentido de que ellos han tenido un crecimiento han ido económicamente como país, equiparando a Italia, pero en el deporte,、eh, los italianos siempre están un escalón más arriba,、eh, lo duplican en cantidad de medallas, tienen mejores rendimientos. ¿Cuál fue la alternativa? Fíjate es que cada país busca su alternativa de mejorar,、uh -huh. y en Italia la buscaron a través de dándole a, a, a sus deportistas. Una participación en, en, en la, tanto en las Fuerzas Armadas como policiales del Estado.、Uh -huh. Es decir, no es que un, un, un atleta italiano va a ejercer como policía o como militar, sino que se los ampara con un salario militar o policial, y hoy por hoy el 70% del equipo político italiano pertenece o a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad,、uh -huh. porque eso le permite tener una vida deportiva dedicada de pleno a su deporte y no tener que desplegar otra actividad, como le pasa a la innumerable cantidad de deportistas. Eh, amateur argentino.、Ajá. Entonces, yo escucho muchas críticas que el gobierno argentino por ahí no, no dejó entrenar、eh, a sus atletas. Cuando, por ejemplo, uno vea, un, hay un chico inglés de 17 años que entrenó en pleno invierno en Inglaterra con traje de neoprene en una pileta de lona y con una zona elástica a t a d a que le prepararon los padres. a que yo no creo que sea un problema、eh, ni de la pandemia,、eh, sino que Argentina ha quitado. En los últimos tiempos, desde el 2017 a la fecha, un elemento vital como es este funcionamiento del ENAR con、eh, los recursos correspondientes. Entonces,、eh, si vos ves los resultados que hubo en, en Londres y en, y en Río de Janeiro, son muy, pero muy superiores、eh, a los actuales. Hay que retomar ese camino. Entiendo que no alcanza, yo entiendo que no alcanza igualmente para seguir mejorando, pero vamos a estar mucho mejor que como está en este momento. Y creo que es una deuda del actual gobierno no haber reinstalado este, este, este aporte, este funcionamiento del, del, del ENAR. Yo soy muy crítico a, a la gestión del gobierno de Alberto Fernández en materia deportiva. No me gusta la gestión del de Amens.、Eh, creo que no. No es lo que estamos necesitando en el deporte argentino. Entiendo, sí que hay una pandemia de por medio, pero、eh, me gustaría que vuelva a tener esa impronta que tuvo en el gobierno anterior del Frente para la Victoria y en todos los gobiernos justicialistas y peronistas que le dieron al deporte una cabida fundamental. Y no nos olvidemos que Argentina, en el básquet, que es mi deporte. En el, en el año 50 fue el primer campeón mundial de básquet、uh -huh. que tuvimos que esperar después casi、eh, más de 50 años para poder volver a, a estar arriba ahí en, el, en el deporte de la naranja. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Está, eh, sí, eh, muchos están evaluando por estas horas lo que pasa con el deporte argentino a propósito de las Olimpíadas. Eh, algunos sí, como vos, hacen mucho hincapié en este tema, en, en estos montos que se generaban a partir de este impuesto especial que se cobraba. 1%. 1% a las empresas de, ser de servicio de telefonía celular.、Eh, pero a mí me parece, vos decís, la pandemia nada, o que no influye mucho, porque también hubo pandemia. No,、bueno, no, no, no, no. Yo no digo que no i n f l u y e、ah. ha influido en todos por iguales. Y no es un problema. Solo argentino, ¿me e n t e n d é s Uno cuando lo ve, la, la problemática la han tenido en, en, en todos lados. Me refiero que he visto algunas campañas bastante malintencionadas, como que acá no se lo dejaba entrenar, y los problemas de entrenamiento、eh, lo, lo tuvieron、eh, los deportistas a lo largo y ancho del mundo. Es, a, a eso me estoy refiriendo. No, no, no es que no influya la pandemia,、sí. y creo que ha habido sorpresas muy grandes en estas Olimpiadas, producto de. De, de, de, de que, que se, se producen desequilibrios que algunos los pudieron aprovechar, algunos se adaptaron más a las circunstancias y otros no. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, y otros hacen hincapié en el tema de las políticas deportivas y en la masividad del deporte o no.、Eh, hay algunas lógicas que se manejan de otra manera, por ejemplo, los cubanos、eh, se manejan con otra lógica. La lógica es: mientras más practican y lo hacen en mejores condiciones, más campeones vamos a tener. Acá en la Argentina ni nos ocupamos del deporte.、Eh, De l deporte amateur, por decirlo,、uh -huh. eh, y, y, y seleccionan al que anda un poquito mejor y ya se lo llevan al Senado. Y, pero los cubanos tienen otra política, por ejemplo, y les va mucho mejor. En e s t o s momento s llevan seis o siete medallas, otros años les ha ido mucho mejor. Pero hay que también entender que Cuba tiene más de 60 años de bloqueo y con todo lo que ha pasado en Cuba, ¿no? Digo,、eh, y son 12 millones de habitantes contra 45. Las,、claro. las comparaciones son. Y de hecho tiene un promedio de deportistas cada cuánto, 80 mil habitantes. Uno、claro. saca una、eh, medalla de oro. En panamericanas. En panamericanas. En juegos ¿sí? panamericanos,、eh, claro, si uno divide la cantidad de medallas que sacan,、eh, tienen una medalla <risas> Y nosotros tenemos una medalla, creo que cada 800 mil. Esa es la diferencia.、Eh, ¿Crees que pasa por ahí también, por el tema de la masividad y la importancia que se le va a las políticas deportivas? Sí, sí, a ver,、eh, vos fijate que los, te, te hago el planteo que se sigan con los italianos que han tenido un buen resultado,、eh, los cubanos,、eh, los chinos que le han dado mucha importancia、uh -huh. y también los norteamericanos que tienen otro tipo de organización, pero、eh, en la cual、eh, el, el, el deporte de base está, está cubierto. Eh, yo he sido dirigente tanto de deporte profesional, porque estuve di, di, di, dirigente en un equipo de básquet que jugó la liga, en u n a liga profesional y también amateur, y sé、eh, de las diferencias. Cuando vos estás en una, en una actividad en la cual hay masividad, Y hay recursos, recursos de televisión y otro tipo de recursos, se hace mucho más fácil. Cuando estás en, en deportes、eh, más amateur, y al deportista se le hace difícil. Nosotros teníamos un, un chico que, que, que colaborábamos con él en el triatlón y el t r i a t l ó n para correr a nivel、eh, nacional e internacional, y cada vez que había que, que viajar, Eh, a, a competencias internacionales había que hacer un esfuerzo、uh -huh. eh, muy grande.、Uh -huh. y, si, y si no se trata de un deporte olímpico, porque hay deportes que no son olímpicos por determinadas circunstancias, bueno, se hace, se hace mucho más difícil.、Uh -huh. Y yo creo que la presencia del Estado,、eh, aún, eso es un, aún teniendo el ENAR si mucho más abajo, No se destinan los recursos, si no se hace una planificación, si no se trata de reclutar a los talentos y darle los recursos necesarios para poder crecer, poder viajar, poder competir,、eh, se, hace, se hace muy, muy difícil. Vuelvo a reiterarte, fíjate que. Eh, tanto eh, hoy hablamos de las leonas, hablamos del equipo de básquet, hablamos del equipo de v o l e y、uh -huh. hablamos del equipo de yacting, hablamos del rugby, son todos deportes que cuentan con, con recursos necesarios. Entonces,、sí. eh, debemos trabajar también, se debe trabajar también. Yo sé que es muy difícil en momentos de, digamos de, de situación económica complicada, en una pandemia, pero se necesita un plan deportivo、eh, a largo plazo para todas las actividades. Y en eso. No, no, lo, no lo veo, no lo aviso, r o pero ni, ni en el gobierno ni en ninguna de las otras fuerzas políticas. En el,、uh -huh. en, el, en el gobierno anterior, en el de Macri, pero se olvidaron totalmente de esta situación.、Uh -huh. Y este, entonces, veo que caerle únicamente al gobierno de Fernández por esta situación. No, no, que por supuesto.、No, el que no es justo. No, no, no. no, no. Son años. Años y años de, de, de no atender、eh, a, al deporte,、eh, digamos, de base,、sí. que se v e r e f l e j a d o ahora, pero fundamentalmente también creo que haber sacado un fondo que durante cuatro años ayudó a los competidores de élite a tener recursos, a, a estar preocupados únicamente en su actividad porque tenían una beca y tener garantizado mínimamente sus viajes,、eh, sus recorridos, su competencia a nivel internacional, es, es algo que ha. Implicado que Argentina eh, retrocediera eh, varios casilleros en, esta, en estas Olimpiadas. ¿no? Mario, y a raíz de estos resultados también que, que se están viendo y también probablemente los próximos en, en, en los próximos días en las Olimpiadas, ¿hay alguna, al menos una mínima voluntad política para poder empezar a retomar o visibilizar de nuevo este, este tema de Lenard? Yo no la veo todavía, pero bueno,、eh, creo que el gobierno está en este momento con el tema de la pandemia. Claro, claro. más eh, eh, afectado a, a, a otra cuestión. Lo que creo que es fundamental, que una vez que pase este temporal, eh, bueno, eh, hay que arreglar un montón de cosas: la economía, la, pero el tema, el tema deportivo también hay que,、eh, hay que, hay que atender. Fundamentalmente porque, a ver, son los deportistas, los grandes deportistas son un reflejo para, para los pibes en cuanto a la actividad, en, en cuanto、uh -huh. a la superación y también、eh, los sectores más desprotegidos son los que más sufren de esta, esta cuestión.、Claro. Salvo en el fútbol,、eh, en el cual un, un, un chico de sectores humildes puede llegar a la cúspide y. y, y, y este, Y ser un, un futbolista de nivel en los otros deportes se hace muy, pero muy, muy difícil porque no hay pistas, porque no hay、claro. elementos, porque no hay recursos. porque Desde la simple zapatilla de un simple zapato de,、uh -huh. de, de, de atletismo, eh, eh, tiene su costo y ahí es donde debe, donde debe haber presencia del Estado. Claro, sí, y sí, los sí. montos de las becas, yo veo las becas que se reciben acá, por ejemplo en, en Río Negro, desde hace muchos años. Sí, claro que ayudan, que le dan、uh -huh. una posibilidad. Más a los chicos, pero no alcanzan, no, no son de importes que le permitan、eh, tener una participación, una competencia continua.、Eh, uno lo, lo vive,、eh, es una constante lucha, después para que la paguen en términos.、Sí, Hablando、eh. de la época en la cual yo fui dirigente、eh, de deportivo de, de, de Triatlón, que el Triatlón es un deporte en el cual hay gente con recursos, pero hay muchos pibes con muchas condiciones que. que ven limitadas sus su posibilidades por esta carencia、claro. de...、Ahí. Recursos, ¿no? Sí, es que, como dicen los médicos, es espasmódico el tema. Es como que por ahí aparece alguno, viste, con, una, con un registro importante en alguna disciplina. y、uh, Aparece el gobierno apoyando, viste, y aparece el municipio、sí. dando plata, y、sí. aparece la provincia, y se saca una foto el, el, el, el ministro de Deportes. Sí, pero es una figura, eso, una s o l a de t o d o e l g r u p o Es espasmódico, por eso es aparece de vez en cuando, cuando aparece alguien por ahí, y así lo、no、va.、Eh, Mario, gracias por ayudarnos a pensar un poquito este tema, ¿eh? Bueno, no, muchísimas gracias a usted. Ah, un abrazo, ¿eh?、Sí. Mario s a b a t e l l a entonces, dirigente local de justicialismo, también dirigente deportivo, deportista en su <ríe> época. e o ¿no? sí. Comenzando con nosotros a propósito de,、eh, de cómo le ha ido a la Argentina hasta ahora、Así、en las o l i m p i a d a s de Tokio 2021.